estas están ya al caer, eh, parece que este jueves ya pasa por por la por la Junta de Gobierno. Eh, Javier Vitorica, ¿qué tal? Opa, ufa, bueno, bien. finalmente parece que hay un acuerdo, no sé si consenso, que eso ya es más complicado, para que el, esa zona de donde las chornas se puedan ubicar en fiestas, pues ya mm, se, se ubiquen en un lugar determinado, ¿no? Sí, eso es, en efecto. Bueno, no no es exactamente un consenso tal como nos hubiera gustado, pero pero como bien indicabas tú se trata de una opción que cuenta con el apoyo mayoritario de los grupos políticos y que también ha sido valorada y aceptada por los por el equipo técnico del ayuntamiento como como una de las últimas buenas soluciones que hemos barajado y que también es del, del agrado de, de las asociaciones o grupos que que van a ser potencialmente usuarios durante durante los próximos años. Sí. Exactamente, ¿cuál será la ubicación? Pues la ubicación va a ser en la zona interior del parque, que va desde la plazoleta donde está el GUC, hasta en dirección hacia la plaza Obispo Echeguren. Ahí contamos ahora actualmente con una, una acera de, de suelo duro, que aproximadamente tiene una anchura de... ...de cuatro metros... ...que discurre pegada al muro exterior... ...al muro perimetral... ...que delimita el parque con, con la calle... ...de acceso a las viviendas... ...y sobre esa misma acera que ahora tiene cuatro metros... ...le vamos a ampliar con un espacio adicional... ...de otros seis metros... ...con lo cual vamos a contar con una superficie dura... ...embaldosada de aproximadamente 10 metros de ancho... ...y una longitud estimada de unos... ...aproximadamente 60 70 metros... ...con uh -huh. lo que es eh, la distancia que une desde la rotonda del Buc, como indicaba anteriormente, hasta la entrada por la plaza Obispo Chagulén. Tiene usted ya una partida presupuestaria eh, incluida en el presupuesto para, para abordar esta obra, me imagino, ¿no? Eso es. En su momento, cuando se elaboró y se aprobó el presupuesto, eh, se había se había previsto una partida y se, y se dotó ya pensando en que a lo largo de este año habría que hacer algún tipo de intervención Ya pensábamos que iba a ser en, el, en la zona del interior del parque y se dotó una partida que creo que oscila a los 50.000 euros. En este caso esperemos que la, la obra que vamos a realizar costará costará sensiblemente menos, pero bueno, la partida está provisionada y prevista. Uh -huh. Bueno, obra que tener que hacerla cuanto antes, porque las fiestas, eh, bueno, el, el calendario va corriendo ah, y es. agosto está al caer. Sí, sí, el tiempo avanza que, que, que es bueno, veloz y si sí, esto tiene que estar finiquitado pues, para los, la última semana de julio, sin lugar a dudas, claro. Cuando si uh -huh. vamos a hacer el gasto pues hay que intentar ya eh, optimizarlo y empezar a utilizarlo este mismo año. Uh -huh. Y una vez que se hace el gasto, pensando en fiestas desde luego, pero quizás se eh, pueden eh, utilizar este espacio para algún otro tipo de actividades durante el año o celebraciones. Sí, sí, sí, claro, estamos pensando en este espacio como un suelo duro polivalente. En ese caso siempre hemos pensado en que, eh, digamos que... Hay muchas actividades para los chavales, eh, pues andar en bici, patinetes, patines, incluso jugar algo a, a balón, baloncesto, balón mano, no sé, pues que en el parque actualmente pues no hay ningún espacio duro en el que se puedan realizar estas actividades y pensamos que ya si cubrimos una, espacio, una superficie de 10 metros pues ya nos, nos va a dar mucho mucho juego. Asimismo, pues pensamos también que en diferentes actividades como puede ser eh, pues una feria del libro o una feria de... ...de productos gastronómicos, autóctonos o cualquier concurso... ...pues ya teniendo una superficie de 10 metros de ancho... ...pues nos va a dar mucho juego... ...y pues se me ocurre por ejemplo también la celebración... ...del próximo año del Arabuscaras o no sé, cantidad de fiestas... ...que si sí requieren siempre un espacio... ...un espacio lo suficientemente amplio... ...como para poder poner carpas o poner puestos... ...pues eh, este es un buen sitio y contando luego además... ...con toda la zona de esparcimiento anexa del parque... Pues nos va a dar nos va a dar muchas posibilidades uh -huh. bueno pues eh, acuerdo que, que no consenso que hemos escuchado porque es difícil su bueno, claro, es que... unir es... todas las sensibilidades pero eso, y, es... y además vecinos que no sé si estarán también bueno porque a nadie le gusta que le coloquen la fiesta al lado, aunque todos eh, participamos de la fiesta, pero bueno. Eso, bueno Hemos hecho todas las consultas que hemos considerado convenientes, solo nos queda ya eh, presentar el proyecto a los, a los propios eh, responsables de los, de los portales más cercanos que, que se pueden considerar afectados, pero en principio hemos in, he estado trabajando siempre con la premisa de que la afección a estos vecinos tiene que ser la mínima en cuanto a suciedad, en cuanto a orines, en cuanto a ruido y bueno, pues en eh, la, la medida lo posible ya tenemos pensadas medidas correctoras... ...pues que contribuyan a minimizar eh, las molestias a los vecinos, lógicamente en lo que respecta al ruido... ...también hemos previsto que las fuentes de ruido son las que son y hacia dónde tenemos que lanzar la, el, el ruido... ...que puede proceder de las chosnas, así como el ruido que puede salir del escenario... Y, bueno, pensando en que siempre lo estamos andando en dirección contraria hacia las viviendas, pues eh, entendemos que el impacto será mínimo. Trataremos también de ser respetuosos con los horarios para que también los vecinos puedan descansar en las bajas horarias que esté previsto. Y, bueno, pues también hay que apelar a la comprensión de todos porque, efectivamente, las fiestas pues son días de jolgorio, de, más ruido. de jorgorio, más <risas> ruido. Y, bueno, pues tenemos que ser todos condescendientes pues para que todos podamos discutirillas y mm. bueno, pues hacer concesiones en la medida lo posible. Pues nada, ahora a, a trabajar porque están ahí al caer, así sí. que ah, les queda menos tiempo a partir de a partir de hoy. Perfecto. Es Javier Vitorica, teniente alcalde del Ayuntamiento de Amur